Muy bien, así sea, los no solo la música, lo vivimos diciendo, sobre todo los viernes, eh, sino también el, el arte, la expresión plástica, eh, la escultórica, también otra serie de disciplinas, como se solía decir en otras épocas, pero que son artes, todas las imaginables, habidas y por haber, brotan acá, en este territorio que de alguna manera todavía conserva algo de salvaje, Y algo de natural. Y digo la pampa porque somos una verdadera fábrica cultural y hay que seguir poniéndolo en valor para que también les pampeanes sepan consumir estos dones que muchas veces pueden tenernos como comensales privilegiados. Bien. Bueno, y ya el, el, esa fue la, la manera de extender la, la alfombra roja para dar pie a la siguiente entrevista. Tal cual, Bien. porque vamos hacia el campo de lo audiovisual y tenemos a un verdadero amigo de la casa. Si se quiere, lo vamos a tomar así a Beto Romero, que le damos la bienvenida y las gracias por estar en el piso, Alberto. No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Buenísimo, buenísimo. Nosotros Algo también. Algo ha pasado porque hay un buen humor y hay una buena sensación en el ambiente, se ve que esto se estuvo cultivando desde hoy temprano y que nosotros vinimos a esta última parte a aprovechárnoslo. Por supuesto que está buenísimo, Beto, que te sientas cómodo, pero nada, te venimos, te vamos a esquilmar, te vamos a apretar, vamos <risa> sin piedad, no hay problema. Te vamos a tratar de extorsionar periodísticamente hablando, quiero decir, para para son sacarte Eh, primero que nada, eh, ¿qué pasa? ¿Dónde hay una pila bautismal en la que los romeros rompieron algo en tu frente y tu destino se ligó al cine, a lo audiovisual? ¿Dónde, qué, ¿Qué es lo que pasó? Bueno, en realidad mi, mi, a, mi comienzo con el cine no tiene nada que ver con los romeros ni con mi familia. Uh -huh. Mi familia en realidad viene más del, de la, del área científica. Eh, mi viejo es biólogo y mi mamá era física y creo que mi, mi decisión de dedicarme al cine viene más por oposición, por ahí por decir, <risa> ¿qué es lo que mis padres no hacen? Bueno, voy a ir a hacer eso. ¿no? Muy bien. Y, claro, mucho conocimiento científico, riguroso, riguroso. ¿no? Riguroso. Y, y bueno, y vos más creativo. Sí, pero de todas maneras todo mi crecimiento en torno a ellos... Se, se mete en mis películas, ¿no? uh -huh, principalmente claramente. en esta de las que vamos a hablar hoy, que uh -huh. se estrenó hoy en Medasur. Eh, la historia está narrada principalmente por una por una bióloga que cuenta la historia del monte de Caldén, de los bosques pampeanos, desde un futuro, desde el año 2060, que es el momento en el que ya no existen esos bosques. Uh, sí, sí, tal cual. Qué distopía, ¿no? Sí. Es, está muy bueno porque es una propuesta de, de esa índole distópica, pero local, sumamente local, ¿no? Y, sí. y, y, y ver, eh, bueno, como está en, en los trailers, eh, no sé, tal especie eh, y lo que le sucedió en el sí. año que le sucedió y uno se queda como ¡guau! ¡Wow! Es, es realmente sí. impactante eh, bueno, contanos cómo, cómo fue que, que se te ocurrió esa, esa distopía o esa eh, plantearla desde un futuro bueno eh, en principio esta película nace con, con un vínculo que yo establecí con Miguel Fioruzzi que es un, un un campesino de acá, un chacarero de acá de la zona, de la zona de Naicó por ahí uh -huh. eh, que él tiene un vínculo con la naturaleza muy profundo, él es un un gran observador de aves y fotógrafo y, y, en, y en algún punto de su vida decidió que que la que la casa que es una actividad muy popular acá en la pampa no era algo para él y que no quería tenerlo cerca digamos que uh -huh. él, que él digamos sentía la necesidad de cuidar a los animales del bosque ¿no? y a la, a, y a la flora también entonces me pareció muy curiosa su perspectiva de la de la vida en general y sobre la naturaleza nos empezamos a ser muy amigos. Entonces la película arrancó como un documental sobre él. En algún momento vino la pandemia, tuvimos que parar de Uf. filmar, entonces en ese momento la cabeza empezó a trabajar y a, hacer, a imaginar cosas y me puse a pensar qué pasaba si, si ese bosque dejaba de existir. Y eso lo extrapolé a una idea más universal, cómo sería el mundo si los bosques ya no existieran. Y ese tipo de preguntas son siempre el germen de la ciencia ficción. ¿Qué pasaría si no la Tal ciencia cual. ficción siempre se construye desde desde esas preguntas? Y entonces ahí me di cuenta, bueno, con Miguel vamos a terminar haciendo una película de ciencia ficción. Evidentemente hay algo que, sí, cuando lo dijo Beto sonó eh, terrible, sonó dramático. Pensar, para quienes caminamos por esta tierra o nacimos acá que el bosque de Caldén puede llegar a desaparecer, sí que fue un llamado de atención para muchas personas que se están enterando de que hoy vamos a tener la posibilidad de asistir a un estreno casi en simultáneo con eh, cines porteños y demás y que este es una es un platillo que se cocinó desde largo tiempo. Pero Beto, ¿qué parte eh de la ciencia ficción digo porque hay muchas películas que ya nos plantean un futuro eh, catastrófico con cataclismos de todo tipo y color y acá sin lugar a dudas hay algo que debe tener que ver también con colores locales o pensaste en una cosa totalmente planetaria y que no hay que explicar tanto a nivel guion no, en realidad la película plantea un problema planetario De hecho, la parte más ficcional de la película lo que cuenta es la despedida de esta bióloga en el año 2062, que se despide de su nieta, que está por abandonar la tierra, porque en la tierra queda poco oxígeno por la falta de árboles. Pero todo está, narrata, todo está contado desde la perspectiva local del, de, de esta región. ¿no? Ahí está Ella en su, en su pasado era una estudiosa del Caldén, de, los, de, la, de la flora de este, de este lugar, Entonces el recorte es bien local, pero con esas implicancias globales de esa catástrofe que se, se narra, se cuenta, pero no se llega a ver, digamos. Está bien, uh -huh. es fácil entender que tiene, tuvo que haber una economía de recursos y también el bagaje extraordinario que que permite una historia de ciencia ficción, eh, Beto Cottero. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que te preparaste para después decir, mira esta es mi nueva película, me, estoy orgulloso, la quiero mostrar, quiero que la vean? Digo porque tampoco se te ocurrió, ah, mira me salió esta película y ya está. Mm. ¿Cómo le sacaste punta a tus herramientas como para también sentirte con la seguridad de decir, voy a hacer esto, vamos a encarar una historia de ciencia ficción y tiene que ver con el monte del caldén? Bueno, le, yo siempre quise filmar El Monte. De hecho, en, en mi película anterior también aparece en, en, metido en otra historia, ¿no? Eso es para es casi una constante. Para mí es un paisaje que me encanta, que amo, digamos. Y, pero la idea de, de transformarla en una película de ciencia ficción tiene que ver con, con un proceso muy cada vez más eh, libre que tratamos de llevar adelante con, con la gente con la que trabajo, de ir un poco... Usando el guión como guía, pero permitirnos ir encontrando cosas en las historias eh que nos vayan llevando al que vayan escribiendo la historia sobre sobre el proceso no sobre la marcha eh y algo muy importante fue que yo esto lo hablé con Miguel, con el protagonista de la historia, a ver qué le parecía porque yo iba a meter un montón de elementos que no, no son reales no yo había hablado en un principio de hacer un documental sobre él. Y de, pronto y de había golpe un había un claro. salto enorme. Y, al, y y al contrario de lo que yo pensaba, que era que no iba a querer, que le iba a dar, qué sé yo, vergüenza. o Al contrario de lo que él dijo, sí, vamos, hagamos esto, que es, es mucho más que un documental sobre, sobre mi vida. Y que creo que además habla sobre él de una manera también mucho más profunda. No es una descripción de su perspectiva sobre el mundo, sino que uh -huh. la película está atravesada por su perspectiva sobre el mundo. Claro, tal cual. Eh, y además elegiste una manera particular en, en lo técnico, si se sí. quiere, ¿no? Tenés una cámara que eh, tiene un, una manera, no sé, en un, un infrarrojo, sí. una cosa así. Contanos, sí. por favor, vos. Bueno, la película está toda rodada con una cámara infrarroja. La cámara infrarroja es la que se usa generalmente para como cámara trampa, para filmar animales, uh -huh. o en las cámaras de seguridad nocturnas, ¿no? Entonces nosotros queríamos filmar muchos animales porque era parte de nuestra propuesta, este mundo de animales que habita Miguel, queríamos queríamos poder filmarlo de noche. Eh, y entonces empezamos a probar y descubrimos que era muy bueno para filmar de noche, pero también cuando filmábamos de día daba un efecto visual muy especial, que es el que van a ver en la que se ve en el tráiler, pero que van a ver esta noche en toda la película. Es un efecto en el que los los colores eh, cambian totalmente, es una especie de monocromo donde hay un poco del espectro del azul y un poco del rojo, pero lo que lo que se logra con este efecto es construir ese esa sensación distópica y apocalíptica que tiene la película. Una atmósfera alterada. Alteradísima, claro. sí, desde los colores. Ya hecho. esto esta no me la sabía esa parte, Ah, sí. viste te, te, te íbamos sorprendiendo. Eh, pensaba también que eh Tal vez uno asocia la filmación de una película a un plano establecido, una escena, uno va, arma, eh, filma tantas veces hasta que queda. En tu caso, al, al estar filmando animales y distintas cosas, no habrá sido así. ¿Cómo, ¿Cómo fue? No, esto, o sea, la película terminó siendo una ficción, pero el proceso de rodaje y de producción fue muy documental. Uh -huh. Fue muy de esperar, de trabajar con Miguel. Y sobre todo, bueno, Miguel es un conocedor de la naturaleza, de hecho, su campo en este momento a, desde hace un año creo fue declarado reserva na, reserva natural privada, me parece, uh -huh. creo, creo que se llama así, que es la reserva Fiorusi. En poco tiempo que su, seguramente se va a poder visitar eh que la maneja junto con su hijo Juan. Eh pero bueno, por eso Miguel es un, una persona muy conocedora del comportamiento de los animales uh -huh. y todo, entonces Siempre contábamos con una información muy privilegiada de dónde iban a estar los ciervos, dónde iban a estar los ñandúes, eh, cómo filmar a las vizcachas, ¿no? porque todos esos animales eh, típicos de acá los los pudimos filmar. Después tuvimos un, ese registro, lo hicimos todo de manera muy documental y en un momento, en el antes del último rodaje, porque vinimos cinco veces a filmar acá, uh -huh. antes del último rodaje escribí un guión para ver realmente qué escenas faltaban para poder construir el desarrollo de la historia. Uh -huh. Las escribimos y vinimos a filmarlas, y ese fue el rodaje más parecido a una filmación de ficción que tuvimos. Pero claro. eh, entonces hubo bastante laboratorio, como quien dice, y, y, y construcción sobre la marcha, para después sí, sentarte a construir el guión formal y ver qué hacía falta antes de la cocción final de esto que estamos hablando, que es... ...el crepúsculo de las especies. Exacto. Sí. Una señal inequívoca de que sí, hay algo preocupante... ...que encierra esta historia, que tiene que ver, mucho que ver... ...con lo que vemos a diario en nuestro planeta. Eh, algunos desde hace más tiempo que otros... ...y otros, bueno, se van enterando a los tumbos. Alberto, vos tenés una aproximación científica desde el, tu cuna o desde tu casa a la realidad, uh -huh. y eso sin lugar a dudas también te dio eh, un análisis crítico, uh -huh. una visión, este no sé qué tan apocalíptica, pero estamos hablando y viviendo en el capitalismo. Sí, sí, sí, bueno, de hecho hay una primera secuencia en la película que es la que vos mencionabas, en la que vamos viendo especies de la pampa, eh, con su nombre vulgar, su nombre científico, Y el año en el que se, se extinguió, por ejemplo, no sé, el Niandú se extingue en el 2032, sí, el, el ciervo 48. en el 2048, ponle algo sí, así. Bueno, en caso sí, más o menos así. Y ese esa línea de tiempo yo la armé en diálogo con, con mi papá, que es biólogo, para ver que tuviera un sentido, ¿no? No no hay cálculos reales de si esos años son real van a ser así, pero si sí yo quise ponerlo en una fecha próxima para dar, construir una sensación de urgencia con la película, que ¿no? como que esto no va a pasar en 300 años, esto puede pasar antes de que termine este siglo, digamos. ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, un poco de terror también ahí. Sí, no, sí. Nos quedamos todos helados sí, cuando las las lo pensamos. La historia de ciencia ficción pueden con una gota de terror, eh, generar más y más interés, Y hoy a la tardecita, tarde-noche, bueno, nada, va a haber una ventana, no, en realidad es una puerta, pero como vamos a un mundo inexplorado, para ahí está bueno pensarlo como una ventana, para aprovechar la oportunidad y ver en el crepúsculo de las especies la magia, el ojo, la imaginería, todo este mecanismo que eh, Alberto vino a mostrarnos y a compartir a Radiocracia Plus. Hay muchas otras preguntas técnicas, sí. Valen. No, y muchas índoles, pero bueno, por ahí sí querés mencionar eh, a quienes te acompañaron en el proceso, más allá de quienes vemos en, en, en, en la película, que bueno, que entiendo que es el, el amigo mencionado, que es el eh, Miguel, señor sí. Fiorucci, pero bueno, también el resto de, de quienes te acompañan detrás de la sí. de escena. Bueno, una gran compañía fueron las productoras, Flor Franco, que está acá fuera del estudio, y Georgina Messiano, que está en Buenos Aires, Eh, y también todo el equipo de Zebra, que es mi productora, que son Alejandro Rat, asistente de dirección, Martín Turnes, el director de fotografía que hizo ese trabajo tan raro de la de la cámara infrarroja. Uh -huh. El montaje lo hizo Florencia Florencia Flor, bien. te queremos, Flor, claro te que queremos, sí. Flor, pero tus apellidos se me mezclan. Son difíciles. <ríe> está bien. Eh, Gómez García. Ahí, ahí está. va. Siempre digo Pérez, Rodríguez, cosas, se me mezclan así. Bien. Perdón, bueno. Flor, al aire lo digo. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Y un montón que, más de gente, ¿no? Claro, que, de, que, que, eso, que está bueno saber que es un trabajo grupal, colectivo, en el que están eh, trabajando hombro a hombro todos quienes se sí. ven y quienes no. Pero sobre todo también los quienes se ven, Miguel Fioruzzi, Juan, Gladys, su, su esposa, eh, Miguel Santillán, Soledad, eh, bueno. Bueno todos ellos. Estoy muy agradecido y llegamos, logramos hacer esta película gracias a ellos, exclusivamente. ¿Y qué pasó ahí con la dramaturgia? Digo, ¿tuviste otro trabajo un plus de maestro actoral o surgieron cositas y... Queda bien, queda bien. En principio notamos... Siga, siga. Siga, siga. siga. Decir, es un poco fútbol. eso. Sí, tal cual. Nosotros vimos que Miguel era... Mi... Miguel y el otro Miguel Santillán también eran personas muy dadas al juego ante cámara, ¿no? Ellos, ellos los filmamos mucho haciendo sus cosas, pero de golpe les decíamos, esto, fíjate si además puedes hacer otra cosita. Y los pusimos a actuar de a poquito y se empezaron a entusiasmar. Uh -huh. actuaban, actuaban siempre de sí mismos, ¿no? Que, que es un, digamos, achica al nivel de dificultad, pero claro. se prestaron al juego, eso es lo importante. Tal cual. Bueno, sin ninguna vergüenza se ve. Más intriga me da esta película que, que bueno, que ya empieza a aparecer como una posibilidad notable, ¿no? Antes de que llegue el fin de semana, digo, para quienes nos escuchan hoy en el Medasur, sí, sí, buscá la data porque vas a ver que seguramente no es para perdérsela. No, tal cual. ¿Qué? 20, 30 horas. 20, 30 horas. Nos queda un montón todavía para sonsacarle a Alberto que, bueno, generosamente vino hasta acá, pero que además este tiene este procedimiento este medio también eh, experimental. De laboratorio, está bueno como lo planteaste. De laboratorio, sí, sí. pero además este nunca te alejaste, a pesar de que no queríamos hacer lo que nuestros padres, este seguís siendo una especie de científico de la cinematografía. No hay escapatoria. No hay escapatoria. Es así. No es un yugo, pero sobre todo si se lo elige, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa con, con la parte humana, Beto, cuando...? Nada, cuando vas a, hacia este proceso y decís, el termina el primer día de la idea, termina el primer día de hablar con Miguel Ángel y de decir, che, bueno, uf, cuánto queda por delante, ni siquiera está en tu panorama todavía que vas a cambiar de planes, que no va a ser un documental. ¿Qué pasa con el ser humano sí. desde ahí hasta ahora? Bueno, pa pasó de todo, ¿no? Tuvimos la pandemia en el medio. Eh, yo había sido papá hace poco, pero, bueno, todo el crecimiento de mi hija. A nivel personal, las películas siempre, como son procesos tan largos, te acompañan en partes de la vida. son como Es como, no sé, no sé con qué compararlo, pero son cosas que puedes estar 4, 5, 6, 7 años haciendo una película y te atraviesa por todos lados. Cosas que aprendés que traes de tu vida, las incorporas a la película, el personaje de la nieta, por ejemplo, la nieta de esta bióloga de quien se despide, es mi hija, lo actuó mi hija, eh, y la idea surgió de verla a ella. ¿no? Y, y un día fuimos al Jardín Botánico en Buenos Aires y encontramos un, un caldén, que hay una, un espécimen ahí, un espécimen, y, y bueno, ahí dije puedo filmar algo acá con ella también y también se fue construyendo de esa manera. Siempre nosotros estamos en esta forma de trabajar, estamos siempre abiertos a esas cosas que llegan, esos elementos que se van sumando a la historia y que que uno arriba del otro van generando un sentido. Te digo que Beto Romero lo cuenta como si fuera la nada misma, pero está hablando de que eh, metió en este proceso creativo lo que experimentamos y él experimentaba junto a su familia al nacer y crecer su hija, pero también en una etapa totalmente inesperada como fue la de la pandemia, Valen. Eh, sí, un proceso pensado en eso no la cantidad de, de años que se le dedican a un, a un proyecto como estos y, y bueno, a, eh, contaste con financiación, con recursos ¿cómo fue la, el poder llegar desde esa parte a, a esta presentación? Bueno, contamos con un subsidio del Inca cuando el Inca existía claro, todavía bien este un, un subsidio que para los documentales para las películas documentales es el más el de más plata, digamos, uh -huh. el más jugoso, que hoy ya no es jugoso, obviamente. Ya ya dudamos si el Inca sigue. Por eso. <risa> sigue funcionando. Eh, pero en su por suerte durante la mayor parte del proceso funcionó bastante bien, bien y pudimos ir haciendo más o menos lo que nos imaginábamos. Eh, bueno, ahora el Inca está en un momento de no sé si de decir terminal, pero está estamos ahí están en este momento pagando las la deudas más o menos con cuentagotas y no no salen nuevos proyectos hay hay un hay unos proyectos de o hay una nueva reglamentación hay flor que es mi, la uh -huh. productora que está afuera sabe más de esto pero eh, hay una nueva reglamentación que restringe muchísimo el acceso a los, a los subsidios uh -huh. y apunta más más a concentrar la producción que a, que a diversificarla, que era lo que tenía de bueno nuestro sistema de de fomento al cine, era que producía un cine diverso, películas grandes, chicas, medianas, documentales, películas experimentales, ficciones chicas, de todo. Sí, bueno de todo el país. Y de todo el país, además, ¿no? Con, con sus fallas, era era uh -huh. ciertamente federal. Bueno, ahora olvidémonos de todo eso porque se terminó, digamos. Pero bueno, alcanzó para el crepúsculo de las especies llegar a, a, a su conclusión. Sí, sí, bien, sí. Todavía bien, nos bien. tienen que pagar algunas, algunos bien. fondos, pero sí, sí. Bien, bueno, bueno. Bien, y nos bien. encontramos también en este momento con problemas para la exhibición, porque, eh, bueno, las, los espacios Inca, que siempre funcionaron para distribuir nuestras películas, están con ciertas dificultades con de funcionamiento, algunos tuvieron reducción de personal, qué sé yo, todos los problemas que claro. vemos en todas las áreas del... De gobierno, ¿no? Sobre todo que tengan que ver con la cultura y con la sí. producción cultural nacional. Sobre todo la cultura, sí. sí Alberto, sí. un gusto tenerte acá y por supuesto que es un gusto para para todos que podamos aprovechar que esta noche a las 20.30 en el Medasur se va a estar exponiendo este trabajo, bueno, que puede llegar a ser muy interesante de experimentar, este incluso te diría, me arriesgaría a decir en familia, Valencia. Sí, claramente, está bueno porque concientiza, eh, está es muy llamativo la verdad porque cuando uno lo ve con, con esa eh, cuestión del infrarrojo genera como algo raro que capta, eh, llama la atención de toque, así que está bueno que aprovechemos todos. Alberto, tus últimas palabras. <risa> no, mis últimas palabras son de un enorme agradecimiento a ustedes por recibirme acá y por la charla tan linda. Y a toda la provincia, que siempre que vengo me recibe con mucho cariño. Yo amo esta provincia, amo a toda la gente de esta provincia que es hermosa. Así que gracias. A vos. Ahí enseguida volvemos.